Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. El acto del 17 de octubre con Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández como protagonistas quedó confirmado en el Centro Recreativo Don Tomás. El ministro de Gobierno y Justicia, Pablo Benzuzán, le dijo a nuestro cronista de exteriores tras la reunión del PJ que esperan una multitud. Seguramente va a ser el acto de cierre a nivel nacional, porque creo que no va a haber otro acto de esa magnitud hasta el 25 de octubre. Eh, va a ser como, como ya se ha anticipado en La Laguna, en el sector ahí donde está el, eh, la pista de atletismo. Seguramente empezará a 5 o 6 de la tarde. Esperamos una cantidad importante de, de gente que venga a concurrir al acto. Nosotros estimamos entre 10 y 15 mil personas. Yo no creo que venga tanta gente de afuera, porque realmente hoy hoy a hacer un traslado importante, sobre todo, estamos en las provincias límites, en las localidades que estén cerca de Santa Rosa, eh, después hacer un traslado de, de una cantidad de kilómetros importante, vamos, se dificulta, sobre todo en esta época. Seguramente va a ser similar a, al acto que se hizo en Rosario, se va a invitar a todos los gobernadores, a los gobernadores electos para que concurran, y, y bueno, esperamos realmente que sea un acto importante, que, que se pueda mostrar lo que él de toda la provincia de La Pampa como anfitrión y obviamente escuchar las palabras de quiénes van a estar los aunque sí quienes son y, y van a ser eh, presidentes y vicepresidente de la nación El presidente del PJ Pampeano, Rubén Marín, consideró en Radio Kermés que la visita de Cristina esta vez será muy diferente a la que hizo en 2015 cuando se metió en la interna del PJ Pampeano Creo que esto ya excede hasta la interna del peronismo en mi concepto Creo que hay una sociedad en su conjunto incluso ...uno ve a veces hasta la incomodidad de la oposición... ...de tener que... ...en fin, a veces defender lo indefendible... ...más uno los conoce, acá, acá, después del Pro... ...en fin, son amigos, uno u otro son amigos... ...y, y yo veo la incomodidad que tienen... ...pero también eso... Eh, ...genera más responsabilidad en el justicialismo... ...y en el frente que ha hecho para... ...no tener ni la soberbia de ir a plantarse... Eh, ...para decir nosotros sí, otros no sino creo la grandeza de ver cómo realmente para los intereses pampeanos trabajamos en conjunto, sea radical, sea peronista, sea socialista, lo que sea. Creo que esa Y además porque la convivencia en la provincia de La Pampa te tenía que dejar de lado, a excepción del tiempo de la elección, el matiz político, Salía a la calle y te encontraste con fulano, mengano. Y bueno, un poco de eso se habló también, que no nos agradaría perder esa convivencia a veces por disputas políticas despiadadas la secretaria de lesa humanidad del poder judicial de la nación alina trento explicó en periodismo turno mañana la intervención que tuvo frente al caso baraldini confirmó que hubo un déficit en el sistema de control del monitoreo de la prisión domiciliaria en este caso lo que sucedió es que eh, esta persona fue encontrada afuera de su domicilio de hecho eh, Él asumió, eh, en comunicación con él, él asumió haber estado fuera de su domicilio y bueno, lo que nos surgió es un, un déficit en este, en este control a través del, del sistema de monitoreo porque no, no nos manifestaron, no nos reportaron ninguna alarma de que él estaba fuera de su domicilio. El próximo domingo se proyecta en el Espacio Inca de Santa Rosa el documental Paso San Ignacio, que cuenta la historia de los descendientes del linaje curá. El director Pablo Rellero habló de la producción en Radio Radiocracia. A partir del 876 los empiezan a correr de la zona de Chilhuay de Salinas con partidas militares y, y entonces se van, van retrocediendo a través de la, de la gran rastrillada hasta llegar a, a la zona de Paso San Ignacio, que era, era el paso estratégico para cruzar la cordillera al otro lado, hacia el Pacífico, eh, es el es como el paso más corto para para entrar en lo que hoy es Chile. Entonces ellos retroceden hasta ahí y se esconden en Trancura, que está al, al otro lado, digamos, eh, de la cordillera, que es una zona muy escarpada y los y los pocos sobrevivientes de la tribu salinera consiguen sobrevivir ahí. Digamos, Namuncurá, Cayulés, eh, o bueno, no más de 20 Ajá. o 30 personas que consiguen eh, escapar y refugiarse en esa zona de Trancura y una vez que se entregan los caciques en 1884, se rinden y se entregan los últimos caciques, entre ellos Namuncurá, bueno, bajan de esas, de las cuevas, ¿no? Independiente de doblas, es líder de la zona D del Provincial de Fútbol. Su director técnico, Ricardo Corcuera, describió en Radio Kermés las razones del buen andar del equipo. Sí, la realidad es que no es el independiente de doblas de los últimos años con la cantidad de jugadores que se traían. Entonces el objetivo del club era otro, digamos no, no podíamos pretender... Con, con los chicos del pueblo a lo mejor llegar a, a una final de un provincial, pero bueno, esto de es fútbol las cosas han dado bien, los chicos han hecho las cosas muy bien hasta ahora se cuidan se entrenan se armó un grupo muy, muy lindo y la suerte de que los chicos que han por escucharnos lecciones de que se ha sido reemplazado, lo han hecho muy bien. La verdad es que hemos tenido jugadores ayer que les tocó jugar en situaciones opuestas en lo que no están acostumbrados y han rendido muy, muy bien.